Y sabiendo que me iré muy lejos No sé si volveré No te puedo decir adiós Mi corazón se parte en dos Y sabiendo que muero por dentro Al ver que te alejas No me puedo detener Y duele tanto Un adiós Y corre mientras se marca el equipaje El rodaje de mi vida en un solo cortometraje Con un nudo en la garganta me hace falta el coraje Sé que hay alguien que me espera Aunque puede ser un largo viaje Con mi alma en mil pedazos no quisiera despedirme Explicarle al corazón que en verdad yo no quiero irme Duele tanto partir, ya no puedo arrepentirme Como es que algo tan simple como un adiós puede herirme La tragedia del destino se disfraza en despedida la comedia ya tiene tinte de una sonrisa fingida Dime cómo sigo en pie Siendo el alma dividida A veces lo que más amas pierdes Y nunca lo olvidas Es que no quiero llorar Tampoco quiero fingir Es que te juro por mi vida Que no me quiero ir Es que no quiero perder Tengo miedo al volver Solo eso te quiero decir Un adiós A muerto estamos en acuerdo de duelo Yo nunca quise ser tan frío como un témpano de hielo Pero dime qué esperabas si me elevaste el cielo Luego me dejaste solo y todo se fue contra el suelo Hay una ley en el amor que parece fuera un chiste Para que dos estén felices siempre hay un tercero triste Duele tanto la distancia, duele más que me mentiste Dime qué hago con las miles de promesas que me hiciste Sé que piensas en mí cuando abrazas la almohada